Sabíamos que, que era un grupo difícil, eh, que no era fácil. Teníamos eh, dos brasileros en el grupo y, y los locales que jugando en Colombia se, se potencian. Eh, pero bueno, eh, superamos una, una prueba de carácter. El punto alto del equipo creo que, que fue la defensa. Cuando cuando defendimos bien pudimos correr. Eh, en ataque pudimos leer bien las situaciones y, y sacar ventajas todas las variantes que tenemos. Obviamente jugar con el equipo completo es mucho mejor imagina eh, una intensidad, podemos hacer más, más larga la rotación y, y bueno tenemos variantes y otras situaciones. La primera que podemos jugar con el equipo completo eh, y bueno ojalá que aprete este momento sea para seguir creciendo cada vez más.